Vous êtes à l'écoute de Radio Université d'Occident, qui émet sur le s 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Buenas noches y bienvenidos al programa El Tren de la Música. Para empezar, yo quiero dar las gracias a los amigos que han llamado para dar sus opiniones sobre el programa de domingo pasado. Es muy agradable escuchar una opinión positiva sobre la señorita Alba Marina. Ella, como lo saben, es muy joven y fue la primera vez que ella estuvo. Atrás de un micrófono para hacer un programa así. Pero yo confiaba en ella y sabía que podría hacerlo. Y lo ha logrado muy bien. Así que, Alba, tienes que seguir. Muy bien. Y buenas noches a todos los que en este momento nos están escuchando en su programa de predilección, Le Train de la Musica. Que v u s présentez la UDO, la mejor estación de todo el norte de Sinaloa. Esta noche he elegido una cantante que todos ustedes conocen y ella se llama Nana m u s c o r i Ella nos presentará su voz en diferentes ocasiones para cantar para ustedes y sin más preámbulo, ella empezará el programa con una canción que se titula. f o r t o n n e z m o i じゃあ。 トワキタバ。 Que tu aimes bien Nana, hein? Oui, elle a une voix très douce. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Oui, c'est pour sa voix. Et la prochaine chanson que tu vas présenter, comment s'appelle-t-elle? La prochaine musique r a p p r t c h t r e dans l'usoline et dans la voix. Magnifique. On va écouter Nana dans cette musique. ん、bon, peu de poussière sur la tabatière Continue avec elle? Bien sûr, je l'ai choisi pour nous accompagner ce soir à v o s d'outre-in. Magnifique! Et quelle sera la prochaine musique que tu vas nous jouer? Le prochain numéro s'appelle Les Roses Blanches de Corfou. Oui, elle est très belle celle-là. Ben, elles sont toutes belles, les chansons de Nana. On va donc l'écouter dans Les Roses Blanches de Corfou. Antes de seguir con el programa, tengo que decir algo muy importante. Tengo que agradecer a la señorita Alba por su apoyo con el programa El Tren de la Música. Porque hace casi un año y medio que el programa está en el aire y fue muy difícil encontrar a alguien que quisiera compartir el micrófono conmigo. No sé si es porque no hay remuneración haciéndolo. O por q u e no tiene tiempo para dedicarlo a ese proyecto. Ese programa es para todos los alumnos de Mochis y del alrededor que estudian francés, un idioma muy difícil. Y como en Mochis nadie prácticamente habla francés, Entonces, la idea fue tener ese programa para ayudar a los alumnos que le s gustan la música francesa, además de escuchar el idioma. ¿Me hacía Alba para ser mi copiloto?、Je. ¿Seguiremos entonces? Por supuesto que continuaré. Y quién sabe, a lo mejor algún día. Yo seré la conductora del programa. ¡Ay, qué bueno escuchar eso! <risa> Ella quiere ser la conductora de la, del programa. ¡Vámonos! Pero, espérame. Ok, ¿tú quieres manejar? ¿Tú quieres conduir? c Aquí está el timón, señorita. Adelante, maestra. <risa> no, <risa> solo era una broma. No, no es verdad. Sigue con el programa y estoy aquí. Adelante. Es completamente tuyo el programa. Me va a sentar aquí e s c u c h á n d o t e t u l o a l i e n a l g e Ok, pero no me dejes sola. ¿Está bien? No, por supuesto que no. Bueno, vámonos con el tren. Y la próxima canción es también de Nana, la elegida de esta noche, con su preciosa melodía, Pull m u Tim. Va el tren? ¿Y cómo va el tren? c o s í muy bien, muy bien, señorita. Mira, mucho gusto de ver que el timón está en buenas manos. De verdad, gracias por la confianza. Para ustedes, estimados radioescuchas, yo quiero tocar una música de Nana que tiene mucho sentimiento, porque habla de l i b e r t a d algo que todos los seres humanos deberían de tener. Libertad y respeto de unos a otros. Cuidar a los niños, educarlos para ser hombres y mujeres de gran valor cuando crezcan. También es muy importante inculcarles la libertad con responsabilidad. La vida sería tan linda si practicáramos día a día los valores con nuestra familia, con nuestros amigos, además con la gente que apenas conocemos. El respeto es la cosa más linda que hay. Bueno, escucharemos a Nana que nos canta Je chante liberté avec toi. Yo pienso que es hora de ir a corte, ¿no? Pero antes de seguir, por favor, quédense sintonizando la 8.20. Regresamos.